está en un grado sobre cero aquí en la ciudad de Santa Rosa y en Toay ahora vamos a charlar unos minutos con la intendenta de Jacinto Arauz Gabriela Burié Gabriela, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Lautaro? Eh, bien, con frío también. Ah, está frío también allá. Bueno. Eh, Gabriela, eh, bueno, te queríamos siempre eh, llamar por cuestiones eh, lindas eh, para la localidad, pero bueno, lamentablemente en las últimas horas aparecieron ahí unas pintadas en la unidad básica y en la municipalidad de Arauz eh, en contra de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, contanos eh, un poquito de qué se trata esto. Sí, en realidad el domingo por la mañana hay un, una chica que vive al lado de la unidad básica que, que nos envió una foto eh, al grupo de WhatsApp que tenemos acá entre nosotros uh -huh. con una pintada eh, de CFK eh, Asesina que en, en las paredes de la unidad básica. Uh -huh. eh, al mismo tiempo me manda un vecino de la localidad a decir que en el municipio también había una, así que me vine hasta acá, le saqué una foto, en este caso dice CFK asesina, eh, váyanse todos. Eh, uh -huh. Automáticamente me dirigí a la comisaría local y hice la denuncia por los dos lugares, o sea, tanto sea por el municipio como por la unidad básica, porque también soy parte de, del consejo de unidad básica en este caso. Uh -huh. eh, así que como particular y como intendenta eh, planteé las, las denuncias en, en la comisaría local. Uh -huh. ¿Hay algún avance de la investigación? Eh, ¿Se pudo ya. determinar algo? Hasta ahora en la mañana no, no tengo nada porque, mm. bueno, ahora calculo yo en este caso que al actuar la justicia pedirán las cámaras eh, del Banco Credit Cop, del Banco de la Pampa, o sea, particularmente el municipio no tiene un sistema de, de vigilancia por cámaras, pero sí hay particulares que lo tienen dentro de la localidad. Y, y habiendo, estando prohibida la circulación nocturna, eh, tal vez es más fácil poder identificar algún tipo de movimiento. Claro. Eh, pero bueno, vamos a esperar que, que trabaje la justicia. Ah, así que, que por ahí quedó alguna filmación y se puede lograr eh, identificar o ver por lo menos el, el momento en que se producía la pintada. Sí, porque o sea, la unidad básica está bastante céntrica en el pueblo y el municipio también y por ahí... Se puede ver algún tipo de movimiento. Eh, vemos eh, durante la mañana eh, que si sí hay algún tipo de avance en mm. esto. Eh, este, la pintada aparece horas después de que se conoció el, el crimen eh, de Fabián Gutiérrez. Eh, parecería que está vinculado a eso. Sí, yo creo que, que está vinculado a esto de, del comunicado, principalmente de Cambiemos. Mm. Eh, Que, que llegó a los medios y que trata de vincular a Cristina particularmente y al gobierno nacional en su conjunto en, en el crimen de Fabián Gutiérrez. Eh, yo creo que lo más prudente es lo que pidió la familia en este caso, de que mantengamos la calma y, y que dejemos trabajar a la justicia. Creo que no podemos basar esto en, en el odio y eh, es, particularmente en, en el escrito hay, hay un acto dañoso Y que, y que ahonda la grieta, eh, nosotros acá en Arau, si bien eh, ganó el gobierno el partido justicialista a nivel local, a nivel provincial, ganó el, la oposición eh, Cambiemos a nivel nacional, eh, no sé si, si habrá aparecido alguna pintada en algún pueblo vecino, tampoco lo desconozco, mm. Eh, particularmente nosotros tenemos un buen diálogo con la oposición, nosotros no vamos a salir a culpar a nadie, vamos a dejar que esto eh, lo defina la policía, la justicia, el que tenga que hacerlo, pero nos parece que eh, el daño está y, y, y golpea y, y también ahonda la grieta dentro de la localidad. Gabriela, por ahí vemos en, en los medios nacionales y también a dirigentes de la oposición que están fogoneando eh, esta ligazón entre el caso de Gutiérrez con la actual vicepresidenta de los argentinos. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Digo, hay dirigentes que se han expresado al respecto, hay eh, medios también locales que estén manifestando una visión de este tipo. Eh, no, particularmente no, yo creo que esto... Eh, más allá de, de las ideas particulares de cada uno, eh, no pega tan fuerte en lo local. Por uh -huh. eso es que me llama la atención las pintadas. Uh -huh. eh, igualmente, eh, se comunicó conmigo el presidente... de del Comité Radical, eh, poniéndose a disposición y repudiando la situación, también lo hicieron en los medios desde su lugar. Mm. Eh, me parece que esto excede a los pueblos, más allá de, de las ideologías y de, de los anti-K o los pro-K, eh, me parece que excede a la, a, a la vida cotidiana de los pueblos, esto eh, pasa mucho más allá y me parece que que hay que dejar que la justicia a nivel nacional lo aclare. Eh, nosotros tal vez no tenemos alcance a, a opinar sobre esta situación más desde lo cotidiano. Claro. Eh, también sabemos que hay mucha gente que con este clima de angustia y cansancio de la pandemia que, que hace que estemos mirando constantemente lo que hace uno, lo que hace otro, cómo lo hace, buscando culpables. Eh, pero bueno, son situaciones difíciles y, y creo que desde lo político... La actitud de Cambiemos a través del comunicado me parece que no es lo más justo. Sí. Eh, también, o sea, analizándolo un poco desde lo político, eh, qué sé yo, yo puedo entender que, que haya gente que considere que Macri es su líder, soy muy respetuosa de la opinión del resto, eh, o que vea eh, un dirigente en eh, Horacio Rodríguez Larreta, que está trabajando muy bien en consonancia con el Gobierno Nacional, que vea en, en Vidal también un referente femenino eh, o hasta, qué sé yo, en Mario Negri, que, que también puede ser un dirigente de la alianza eh, que tiene el, el PRO o Cambiemos, como lo quieran llamar, eh, lo que me llama poderosamente la atención es que eh, Cambiemos considere un líder político a, a quienes firman la nota del comunicado. Entonces... Eh, yo creo que hay que hacer un análisis inclusive de parte de ellos a ver si si están así, si todos apoyan así eh, el pensamiento de, de unos pocos, me parece. Eh, esto que decías vos al principio de que se comunicaron dirigentes de la UCR de Aide Arauz, eh, han hecho público un comunicado también repudiando los hechos eh, y defendamos la democracia y no sembremos discurso de odio, es lo que han expresado desde el comité local de ahí de Arauz. Sí, eh. sí, sí, sí, es así. Eh, eh, Pero bueno, esperemos, a ver, eh, también hay algunos... E indicios de que puede haber sido algún vehículo que no es de la localidad, porque hubo eh, una mínima persecución y un auto que se dio a la fuga alrededor sí. de las 2 de la mañana, o sea, no quiere decir, por eso yo te digo, no estoy buscando culpables eh, dentro del pueblo, casi te diría que conociendo los dirigentes de la oposición, no, no, no creo que venga de parte de ellos, eh, ah. Espero no equivocarme en esto, eh. Bueno. Eh, pero yo apunto a que por ahí sea algo de eh, que venga de afuera. Está bien, eh, Gabriela, eh, contanos un poquito. A ver, eh, Araus eh, no tiene cloacas. No, Araus no tiene cloacas. Acá en la zona prácticamente no hay localidades que tengan eh, este servicio. ¿Y existe la eh, posibilidad de que tenga? Sí, nosotros en la gestión anterior con, con el intendente Weyman en el 2015 se hizo el proyecto de cloacas eh, con el APA, eh, uh -huh. particularmente en la campaña yo le pedí la obra al, gobierno, al, al actual gobernador, a Sergio Siliotto, él uh -huh. me dijo que, bueno, que dependíamos también mucho de, del orden nacional porque no es una obra fácil de hacer y, y es una obra cara en realidad, pero es lo que, la obra que le falta a Jacinto Arauz y la verdad que me sorprendí gratamente cuando vino el presidente eh, Fernández y anunciaron las obras de saneamiento y entre eso figuraba Jacinto Arauz. Eh, la verdad que estamos trabajando, eh, es una obra importante para nosotros, eh, no solo por lo laboral sino por el saneamiento en sí, acá en las napas Están contaminadas por los pozos ciegos y es una obra que, que a futuro eh, hace, es importante para la localidad. Mm. Eh, esto está confirmado, entonces. Eh, ¿Vendría dinero de Nación para la obra de cloacas de Arauz? Sí, sí, nosotros ya tuvimos la comunicación directa desde obras públicas y estamos trabajando, va pasando unos datos que nos están pidiendo a través de una consultora. Eh, sé que Huatraché también, eh, esto habla muy bien del gobierno provincial, eh, de que no, no es solamente para los, los lugares afines políticamente, sino que también hay otras localidades de La Pampa que lo van a recibir, eh, son obras importantes y que, que influyen en el futuro de los pueblos. Eh, la otra vez cuando hablamos, eh, bueno nos referimos mucho a la pandemia, ¿cómo está la relación con Bahía Blanca que está tan cerca? Eh, ¿Cómo están controlando eso? Sí, en realidad eh, ahí me llegó un comunicado que no alcancé a leerlo todavía que emitió el partido de Puan acá que está pegadito a La Pampa con respecto a, a este nuevo foco que hay en Bahía Blanca y que tengo entendido que el gobierno eh, de la ciudad de Bahía Blanca había de declarado contacto comunitario. Sí. La verdad que nosotros es algo que nos viene pre preocupando desde el principio. Convengamos, sí. como digo siempre, que Bahía Blanca tiene la población de la provincia de La Pampa y más, sí. Eh, y que cualquier caso que haya es preocupante, porque para, no solo para Arau, sino para todos los pueblos de la línea de la zona sur, San Martín, y me animaría a decirte de que hasta Hacha, Huatraché, Alpachiri, nos abastecemos de Bahía Blanca. Mm. Desde la verdura, desde el repuesto, el medicamento, el, el comisionista, eh, por una cuestión de distancias, convengamos con respecto a, a Santa Rosa. Sí. Eh, y eso realmente preocupa porque la circulación de transporte y de producto alimenticio con Bahía Blanca es diario. Mm. Eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué determina eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto a esto también. Y bueno, nosotros acá desde el puesto caminero están extremando todas las medidas como para, para controlar el, el ingreso y el egreso de, de la ruta 35. Ah. Eh, bien, Gabriela, no sé si quedó algo, si no, este, gracias por estos minutos con Kermés. No, no, al contrario, ustedes, por, por tenernos en cuenta siempre. Bueno, eh, que tengas buen día, entonces. Pues, la, igualmente. La intendenta de Jacinto Arauz, eh, Gabriela Laburier, este, charlando un poquito acá, en Kermés que cumple cinco años y PTM está en su quinta temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tomá para